Hola, jóvenes, qué alegría saludarlos. Antes de empezar con los retos, quiero darles un consejo de oro. Para ser un buen reportero comunitario, no basta con oír, hay que saber escuchar.